En Teleelch Radio Marca La Glorieta, con Rosmaría Alonso. El programa que madruga contigo. Saludos en este día, martes 20. 17 de junio son las 9 en punto de la mañana. Gracias por estar escuchándonos y por estar siguiéndonos a través de la señal de Teleelch. Ayer fue un día caluroso, pero las tormentas nos dejaron lluvias que aliviaron la sequedad del terreno. De momento, Elche sigue fuera de esa ola de calor que sufre el interior de la península. Hoy vamos a alcanzar una máxima de 32 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 25 con 6 grados de temperatura. En unos minutos retomaremos hoy aquí en el programa La Glorieta con la nueva Corporación Municipal las tertulias de los martes en las que con los portavoces políticos vamos a analizar los asuntos que marcan la actualidad local. Con un representante del Gobierno y otro de la oposición confrontaremos los acuerdos municipales de PP y Vox y controlaremos la gestión con el objetivo de mantenerlos a ustedes informados. Y más ahora que... Con la entrada del nuevo gobierno se suceden las reuniones con diversos colectivos económicos, sociales y culturales. Pero eso será después del relato de las noticias. Ministra Teresa Rivera vuelve a recortar el envío de agua del trasvase Tajo Segura de los 20 hectómetros cúbicos propuestos por la Comisión de Explotación del Acueducto. Solo se han enviado para este mes de junio 15 hectómetros. Los abogados del Chan convocado para mañana miércoles una concentración ante los juzgados para reclamar un pacto de Estado con el fin de acabar de forma urgente con las huelgas del personal por la situación de parálisis que dicen que están sufriendo ya juzgados y tribunales. La transilicitana ha colgado el cartel de completo al venderse en menos de 7 horas los 1.500 dorsales, lo que pone de manifiesto el gran interés que despierta esta dura prueba que consiste en recorrer 100 kilómetros de distancia por todo el municipio ilicitano en 24 horas. Una tortuga marina eligió ayer a medianoche la playa de Arenales para desovar. Una patrulla de la policía local se quedó junto a ella hasta que llegó el biólogo encargado de trasladarla a una playa virgen y protegida con motivo del programa de recuperación de esta especie protegida. Y en la crónica deportiva continúan las salidas del Elche Club de Fútbol. Tras el traspaso de Omar Máscara y ahora se vende Lisandro Magallán a un equipo mexicano. También se ha despedido por redes sociales Johnny Álamo, el centrocampista murciano. De momento el club no ha informado de los nuevos fichajes. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y hablamos del tiempo porque muy poca agua se recogió ayer con las lluvias registradas a primera hora de la mañana y por la tarde noche no se superaron el litro por metro cuadrado. Las tormentas han pasado de largo y ahora se espera un día despejado, con más calor, pero no sufrimos ninguna ola de calor. Y a partir del viernes, atención, nos dice nuestro hombre del tiempo que las temperaturas bajarán. ...pues Elche se ha librado de esa alerta amarilla... ...por altas temperaturas, según la AMEC... ...la provincia de Alicante en su conjunto... ...ha esquivado la primera ola de calor del verano... ...que sí se da en el sur de Valencia... ...o en el interior de Murcia... ...aún así el termómetro va a superar los 30 grados... ...durante esta semana y ante el calor... ...la concejal de Sanidad, Inma Mora... ...recordó ayer que es importante estar hidratado... protegerse del sol, evitar las horas centrales del día... ...y mantener una dieta rica en frutas o verduras... ...y evitar la cafeína o el alcohol. Recomendaciones básicas como la utilización de crema solar... ...beber abundante agua, protegerse o no salir a la calle... ...en las horas donde mayor incidencia de sol existe... ...mantener una dieta rica en verduras o en frutas... ...no beber bebidas alcohólicas... ...y protegerse del sol en lugares frescos... ...recomendaciones básicas que debemos de seguir todos... ...y que desde la Concejalía de Sanidad... ...hacemos un recordatorio para toda la ciudadanía. Y hay malestar entre los regantes por el recorte sufrido en el envío del agua del trasvase Tajo Segura correspondiente a este mes de junio. De los 20 hectómetros cúbicos que se esperaban y además aprobados por la Comisión de Explotación al final, la ministra ha optado por enviar a los regantes del Segura 15 hectómetros cúbicos para abastecimiento y regadío. Y es que la Comisión de Explotación ha establecido ya el nivel 3 en los embalses de cabecera ante la falta de lluvias de cara a los próximos cuatro meses. Así que la vicepresidenta y diputada del ciclo hídrico, Ana Serna, acusó ayer al gobierno de Pedro Sánchez de condenar a la desertificación a la provincia de Alicante, tras conocer esa decisión de la Comisión Central de Explotación del Tajo Segura de reducir el envío del trasvase para el mes de junio. La responsable del Gobierno Provincial considera que el Gobierno del PSOE castiga de nuevo a los agricultores de la Vega Baja y reduce de forma arbitraria el trasvase incluso por debajo de lo que autoriza la normativa, quien ha recordado que con el nivel 3 se permitía un trasvase de 20 hectómetros cúbicos. Desde el PP califican de arbitraria la decisión de la ministra. Escuchamos a Joaquín Melgarejo, diputado popular. Cada vez que la ministra de Transición Ecológica tiene la oportunidad de recortar el trasvase, lo ejecuta. En esta ocasión ha reducido extraordinariamente de 20 a 15 hectómetros cúbicos el agua para el trasvase Tajo Segura, de tal modo que especialmente se va a ver perjudicado el sector agrario de nuestra provincia. Ya hablamos de justicia. El Consejo General de la Abogacía Española ha convocado para mañana miércoles concentraciones ante los juzgados del país para reclamar un pacto de Estado con el fin de acabar con las huelgas que están paralizando los tribunales desde hace meses. El Colegio de Abogados del Che ha convocado la protesta a las 12 del mediodía porque considera que son necesarias esas medidas urgentes para resolver las inadmisibles, dice retrasos ya acumulados. Aseguran que la situación es insostenible y que el Servicio Público de Justicia lleva paralizado por diversas huelgas desde hace cuatro meses, sin servicios mínimos efectivos y lo que es peor, sin visos de solución. Recuerdan que las huelgas se suman a un déficit histórico y estructural que este servicio arrastra desde hace décadas. Denuncian ...que se siguen suspendiendo miles de vistas y sin previo aviso... ...hay notificaciones sin tramitar y señalamientos fijados... ...para fechas tan irracionables como el año 2027... ...lamentan tener que protestar ante la puerta de los juzgados... ...para recordar a los gobiernos que la parálisis de la justicia... ...afecta gravemente a la vida de miles de personas... ...sin justicia no hay democracia... ...por lo que la resolución de los conflictos es una cuestión de Estado".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 Y ayer lunes el alcalde se reunió con los sindicatos del Ayuntamiento que forman parte de la Junta de Personal y se comprometió a continuar con el proceso de estabilización de la plantilla, un proceso que se encuentra judicializado y que tiene que ver con hacer fijos a los interinos. Además se ha comprometido a continuar con el estudio de viabilidad para implantar en el Ayuntamiento la jornada laboral de 35 horas semanales. ...también se abordó en la reunión... ...el desarrollo de la carrera profesional... ...y el mantenimiento de los derechos sociales... ...del personal municipal... ...se aprobó que la Junta de Personal... ...se reúna cada dos meses... ...y cambiamos de asunto... ...una tortuga marina... ...eligió la playa de Arenales para desovar. ...en la medianoche de ayer lunes... ...la policía local... ...localizó en un tramo de Arenales... ...a una tortuga marina que buscaba con su paso lento... ...sobre la arena un lugar tranquilo... ...donde excavar para poner entre 50 y 100 huevos... ...luego regresó al mar... ...la patrulla permaneció junto a ella a distancia... ...para no molestarla... ...se quedó hasta que llegó el biólogo... ...que se hizo cargo de trasladarla a puesta... ...a una playa virgen y protegida... ...dentro del programa de protección de la especie... ...si nos encontramos con una tortuga en la playa... ...hay que avisar al 112... ...no acercarse... ...y evitar que otros lo hagan... ...estar en silencio... ...mantenerse fuera de su campo visual... ...y no apuntarla... ...ni con flashes, ni con luces. Y abri abrimos la crónica de sucesos... ...para contarles que la Policía Nacional... ...ha detenido a dos personas por robar y poner... ...lo sustraído en una página de compra-venta de Internet... ...los hechos se remontan a febrero... ...cuando un vecino de Daimés denunció... ...que le habían robado dos desbrozadoras... ...y que las había visto publicadas... ...en una página de segunda mano... Fue así como la pasada semana los agentes pudieron identificar a los compradores y, por tanto, a los ladrones. Los detuvieron y en el registro de uno de ellos, de su casa, descubrieron que tenía plantación, una plantación de marihuana. Así que ambos jóvenes de 25 y 27 años fueron arrestados. En el registro también se encontraron otras herramientas que están siendo investigadas su procedencia. ...informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 10 minutos de las 9 de la mañana... ...hablamos ahora de las rebajas de verano... ...que están a la vuelta de la esquina... ...con ellas los comercios buscan que los ciudadanos compren... ...en sus tiendas frente a las grandes superficies comerciales... ...además el Ayuntamiento lanza una campaña... ...para apoyar al comercio local en esta temporada... ...haciendo un guiño al mundo deportivo... ...pidiendo a la gente que juegue en casa... ...ayer se presentó esta campaña... ...y nuestra compañera Alicia Martínez... ...estuvo en la rueda de prensa... ...muy buenos días, cuéntanos, ¿qué dijeron? Buen día Ross. este sábado 1 de julio... ...comienzan oficialmente... Las rebajas de verano, algunos comercios y tiendas de la ciudad ya han colgado sus carteles y descuentos para anunciar una de las campañas más esperadas, las rebajas de verano. Habrá descuentos del 10% hasta el 50% y se alargará del 1 de julio a finales de agosto. Además, con el objetivo de promover el comercio local, se ha lanzado una campaña en redes sociales, medios de comunicación, traseras de autobuses y cartelería. El mensaje de esta campaña de verano incita a la venta del comercio local con el fin de que los ilicitanos se animen a comprar en las tiendas de proximidad frente a las grandes superficies. El lema es jugamos en casa y se extrapolan los valores deportivos para decir que el equipo ilicitano gana si compra en su ciudad. Algunos ilicitanos aprovechan para comprar a un precio reducido algún producto que necesitan o desean y otros destinan un presupuesto para gastar en estas rebajas. Pues una campaña que también preguntamos a comerciantes y a usuarios que viene muy bien para realizar las compras. ...pues tenemos hasta el 50... ...depende en variedad de prendas y modelos... ...unos tienen el 20, otros tienen el 30... ...otros el 40, otros el 50, depende... ...sí, la gente normalmente pasa y mira... ...y si le gusta alguna cosita pues aprovecha... ...ah pues mira, ahora que tiene buen precio... ...en vez de uno pues me llevo dos o... ...sí, ten en cuenta que el comercio local... ...es lo que hace subsistir la ciudad... ...porque los centros comerciales ya de por sí se llenan solos... ...entonces si no atraemos algo que sea ...y que esté aquí en el centro y en toda... ...para que todos vayamos vendiendo y todos vayamos... ...el centro se muere... Por, ...de momento dos vestidos... ...y vamos, de momento dos vestidos... ...pues no, pasaba casualmente por aquí, los he visto... ...y me han encantado, <risa> perfecto... ...normalmente no hago presupuesto, o sea, si yo, ...a ver si puedo, lo compro y si no puedo pues... ...para otro momento, o, o las rebajas, o sea... ...no, no, no. lo que nos guste y ya está... Y lo que nos guste y compraremos ya está... ...sí, siempre está, siempre está lleno. Ayer el nuevo concejal de comercio Tito Costa... ...presentó la campaña para dinamizar las compras... ...en estas rebajas, se comprometió a trabajar por el sector... ...a través del diálogo y además anunció... ...que ya están preparando la próxima campaña... ...de bonos consumo... ...comenzará el próximo 1 de septiembre. Ellos son los que nos van a decir lo que necesitan, lo que, de, lo, de lo que están necesitados. Y en cuanto a hablar con ellos, os podéis dar más información. Bueno, para el desde el área de comercio estamos centrados estamos en preparar la parte final del año con el fin de poder ayudar a todos los asociaciones y establecimientos de leche. Queremos ser una consejería abierta, orientada a buscar soluciones a las principales demandas de los comerciantes y hosteleros. Venimos a trabajar a ayudar y a servir a los solicitados. Ya les adelanto también que en breve presentaremos la campaña de bonos consumo. Tenemos fecha el 1 de septiembre. Eh, fruto de trabajo de colaboración, este fruto es, es fruto del trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y la Diputación de Alcante, que se va a suponer de nuevo una inyección económica para nuestros comerciantes y hosteleros. Y ya hay fecha también para la decimotercera edición de la Transilicitana. La prueba de 100 kilómetros tendrá lugar el 24 de febrero. Los 1.500 dorsales, 300 más que en la pasada edición, se agotaron en menos de 7 horas. Según los organizadores, el recorrido, el recorrido será exactamente el mismo que en 2023. Escuchamos a Antonio Tarí, director de la prueba, destacando el récord mmm, conseguido por eh, que los dorsales se agotaron. ...en cuestión de horas, como decimos. Se ha partido récord, en colgar el cartel de no hay dos sales... El, a las 8, ...en seis horas y media se agotaron. Esto nos indica que la prueba está viva, que genera interés. Cada vez son más las personas que están interesadas... ...y se consolida como una prueba de ultradistancia... ...no solo en nuestra ciudad, en Elche, sino fuera de, de la misma. ...a lo largo de esos 100 kilómetros... ...habrá 10 puntos de habituallamiento... ...donde se va a repartir agua y comida... ...entre otras cosas, más de 200 voluntarios... ...de la Asociación Día y agentes de la Policía Local... ...colaborarán para que la prueba transcurra con normalidad... ...es lo que nos contó ayer el oficial de la Policía Local... ...Rafael Iniesta. En la organización estamos para aportar nuestra experiencia... ...y colaboración totalmente con, con Día... ...mano a mano para que esto sea, eh, que al final sea un éxito... En nuestro caso, controlamos de manera excepcional el recorrido, generando un dispositivo de policías, como, así como protección civil, día y más de 200 voluntarios, que están distribuidos a lo largo de los 100 kilómetros de la prueba. Y el Hospital General de Elche apuesta por el emprendimiento de sus profesionales, por ello ha organizado un taller práctico para profesionales del sector de la salud que tengan una idea y quieran aprender cómo desarrollarlas y cómo conocer por qué etapas pasa un proyecto y recursos disponibles para... ...llevarlo a cabo... ...el taller se enmarca dentro de un programa de colaboración... ...entre el área de emprendimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche ...y el área de innovación de Fisavio, ...que va a tener lugar en el Salón de Actos del Hospital... ...los días 29 de junio y el 4 de julio... ...al personal y además está dirigido al personal... ...de los departamentos de salud de Fisavio ...de la provincia de Alicante... ...las plazas están limitadas a 30 personas... ...por lo que es imprescindible la inscripción... ...que se puede realizar... ...pues a través del enlace del Hospital General. Y hoy en el Hospital del Vinalopó... ...se llevará a cabo el Día del Defensor de la Salud... ...que tiene como objetivo reconocer... ...la labor de personas y entidades... ...que trabajan por el bienestar de la sociedad... ...por ello, van a reconocer al investigador... y gitano Francis Mojica que ha revolucionado con su técnica CRISPR el mundo de la genética y la biología. Y a título póstumo se entregará una distinción al paciente Jorge Cantó y a nivel local también se va a distinguir a la ONG APSA, dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y es momento de la crónica deportiva con nuestro compañero José Antonio González que nos cuenta quién qué jugadores ya se están marchando del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, José Antonio. Hola, qué tal? Muy buenos días. Continúan las salidas en el Elche Club de Fútbol tras conocerse el traspaso de Omar Mascarell al Mallorca a cambio de 600.000 euros. A falta de confirmación oficial, la entidad que dirige Christian Bragarnik también ingresará un buen pellizco con la venta de Lisandro Magallán que terminaba contrato aunque el club le renovado por una temporada para posteriormente venderlo al Pumas mexicano. El central no entraba en los planes de BKSS para el próximo curso en segunda, pero mantiene buen cartel en Sudamérica por lo que se ha aplicado la cláusula de renovación que expiraba el 30 de junio. Eso sí, la cantidad no ha trascendido. Magallán llegó al Elche en enero del pasado mercado invernal y jugó un total de 14 partidos en la segunda vuelta. Además, estos días se ha despedido también a través de las redes sociales es Johnny Álamo, uno de los futbolistas importantes de la cantera que se marcha tras no ofrecerle al club la renovación. En junio de 2022 el centrocampista murciano tuvo que pasar por quirófano tras una grave lesión de rodilla y tan solo pudo participar con el ilicitano en tercera en el tramo final del pasado curso. Recordemos que Johnny Álamo llegó a formar parte de la plantilla franjiverde que logró el ascenso a primera con Pacheta e incluso debutó en la élite de la mano de Jorge Almirón. Respecto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 buen día, hoy ya vuelve la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados Hemos tenido una noche verdaderamente tropical aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaes. La temperatura prácticamente no ha bajado de los 23 grados En el litoral, en Arenales del Sol o en Santa Pola, la temperatura nocturna ha rondado los 24 grados Y en buena parte de las pedanías ilicitanas no ha bajado de los 20 grados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 El avance de las altas presiones nos va a dejar una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio a cielos despejados. Viento en calma a primeras horas, a partir de media mañana y por la tarde se activará el viento flojo de sureste en rachas en torno a los 20-25 km por hora. Viento de componente marítima que evita que se disparen las temperaturas. Hoy alcanzaremos valores similares a los de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 32 grados. En buena parte del sur del Candael se alcanzará los 33 34 grados mañana miércoles ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto viento en calma por la mañana a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este temperaturas máximas que de nuevo rondarán los 32 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad ...no van a bajar de los 23 grados... ...entre jueves y viernes vamos a tener cambios... ...jueves todavía alcanzaremos temperaturas máximas... ...en torno a los 31 grados... Algo más de nubosidad, pero a partir del viernes retrocede de la masa de aire cálido, seguirá soplando el viento de levante puntualmente moderado y bajarán las temperaturas. Para viernes, sábado domingo temperaturas máximas que no van a superar los 28 o 29 grados.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 Pues con esta sintonía y a estas horas de la mañana vamos a ver cómo se circula por las calles de Elche y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí está Andrés Fuster Selva. Muy buenos días Andrés. ¿Cómo se está circulando a estas horas? Buenos días a todos. Eh, hoy martes muy tranquilo, ya metidos en la vorágine de, de junio, terminando el mes y a estas horas en la mañana... A, a estas horas prácticamente todo el tráfico del Che está fluido algunos problemas en lo que es la rotonda de Aljub que normalmente son habituales sin llegar a ser tráfico denso un poquito de retención tenemos en la zona de Ronda Sur con, la, con Federico García Lorca en la rotonda de, con Carretera de León pero tampoco llega a ser excepcionalmente complejo Y sobre todo lo que tenemos son que eh, la calle Julio Sánchez Gómez ya está abierta con Pedro Juan Perpiñán. Y están terminando ya las obras de Manuel Caraz Mora que ya están a, a la altura de Federico García Lorca a punto de, de terminar todo lo que es la obra de alcantarillado que está haciendo Ayber Verde. En principio no hay, no hay nada más, salvo los mercadillos como el del Arquitecto Verde ahí en Puertas Coloradas, que tenemos el mercadillo esta mañana de fruta y verdura y nada de precaución, cuidado, conducir sin prisas. Un minuto antes, un minuto después no, no adelantamos nada y sí que podemos y sí que ayudamos a la seguridad de la circulación y el respeto a los petrones. Muchas gracias desde la sala de atrás. La glorieta con Rosmaria Alonso.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 Setecientos veintitrés, setecientos sesenta y seis. La Glorieta, con Rosmaría Alonso. Bien, pues hemos dejado pasar una semana después de la toma de posesión de la nueva corporación municipal y tras eh, las elecciones, la campaña y el traspaso de poderes vamos a retomar la tertulia política y lo hacemos en verano porque no va a haber vacaciones, lo ha dicho ...el alcalde, Pablo Ruz... ...hay un, una gestión trepidante desde que tomaron posesión... ...y desde que fue investido alcalde de la ciudad... ...son muchas las decisiones que se están adoptando... ...pero sobre todo son más las reuniones y los compromisos... ...que están adoptando con diversos colectivos... ...económicos, sociales y culturales de esta ciudad... ...por eso queremos retomar estas tertulias políticas... ...para confrontar con la oposición y con el equipo de gobierno... ...lo que se aprueba, lo que se Y lo que se hace. Y por ello, todos los martes tendremos a un representante del Gobierno. En esta ocasión comenzamos con el Partido Popular, con el concejal de Innovación y Deportes y también de Recursos Humanos, José Navarro, a quien saludamos. Muy buenos días, eh, José Navarro. Hola Ros, muy buenos días. Un placer volver a estas tertulias de todos los martes que son tan necesarias y tan importantes para escuchar la parte del gobierno pero también de la oposición que tiene mucho que aportar en, en su forma de, de entender, en su visión de, de entender la política y estas tertulias que resultan tan interesantes para, para la ciudadanía. Y en representación del eh, grupo de la oposición, el mayoritario con 12 concejales, tenemos con nosotros al portavoz adjunto Mariano Valera. Muy buenos días Mariano. Muy buenos días Ros, muchísimas gracias y bueno, a estrenarme como portavoz adjunto en estas tertulias. Pues sí, vamos, vamos a ello, porque lo primero, y no lo hemos escuchado de la oposición, eh, mañana hay pleno, el primero de la Corporación Municipal, mañana sabremos... O ustedes ya lo sabrán, los socialistas. Mañana sabremos nosotros cuánto dinero se va a gastar la nueva corporación, el nuevo equipo de gobierno con asesores y con sueldos. ...de los políticos y del personal de confianza, Mariano. Bueno, no lo has escuchado de la oposición... ...porque estamos, estamos recibiendo los expedientes... Eh, durante, sí. ...durante el día de ayer... Eh, se, están, ...se están recibiendo los expedientes... ...mediante la sede electrónica... ...de, bueno, de, de cómo se va a organizar eh, el ayuntamiento... ...a partir de ahora... ...cómo vamos a tener la distribución... ...de las competencias respecto a los concejales delegados... Eh, ...cómo se va a organizar todos los órganos... ...es decir... Toda esa información no la habéis escuchado de nosotros, uh -huh. porque nosotros también la estamos recibiendo, la estamos analizando, estamos trabajando en ello para que mañana podamos eh, tener ese pleno de, de organización y lo podamos, bueno, pues podamos, una vez trabajada toda esa información, pues podamos debatir en aquello eh, que vemos o que no vemos eh, de manera adecuada. Navarro. ¿Qué dinero vais a destinar a la nueva corporación municipal, a lo, los gastos de sueldos y de personal de confianza? ¿Cuántos asesores son los que vais a contratar y qué dinero del capítulo de personal se va a destinar a, a las pagas? Sí, bueno, eh, decir que el pleno se convocó el pasado viernes, el viernes fue cuando se remitió toda la, la documentación, como es preceptivo, Y en, en esos expedientes se, se regula... O pero se vamos sabe, recibiendo rectificaciones también, Navarro. Sí, el viernes... Sí, pero el viernes estaba... O sea, errores eh, en el léxico, errores tipográficos, no, no en cuanto a organización. Y, bueno, como decía, eh, sabéis que durante todas estas semanas atrás tuvimos reuniones de diferentes miembros de, del Partido Socialista de Compromís con nosotros, con Partido Popular y con Vox... ...para llegar a un tipo de acuerdo, para, para organizarnos. Y de esas reuniones, y sobre todo de, del mandato de la directriz del alcalde... ...salieron varias conclusiones. La primera es que la oposición, los partidos que tuviesen la responsabilidad... ...de estar en la oposición, tenían que tener todas las garantías... ...para desempeñar su labor en unas condiciones óptimas. Cosa que en legislaturas anteriores no había pasado. pero bueno ...el pasado no. pasado es... ...estamos aquí para hablar de presente y para hablar de sí, pasado, pasado ...eso, pasado significa, y, eso significa que de los dos sueldos que teníais vosotros... ...como sí. grupo de la oposición... ...ahora pasáis a seis sueldos... ...sí... ...para el grupo pasado. socialista... ...sí, exacto... Vale. ...para el Partido Socialista y entendemos... ...entendemos que... ...eso es un incremento del gasto considerable... ...no necesariamente y, y explico por qué... ...y Mariano lo sabe también... ...eh... ...unos concejales van a tener una dedicación... Pero el tener esa dedicación o parte de dedicación como quiera organizarse el eh, Partido Socialista en este caso, eh, supone que los este tipo de concejales, estos concejales en este régimen, no van a tener dieta, o sea, no van a, a tener el complemento, la retribución por asistencia pleno, ni por comisiones, uh -huh. ni por pertenecer a ningún organismo. Entonces, no es tanto un incremento. Pero, pero cuál es el sueldo de una dedicación exclusiva de un concejal, cuál es el sueldo. Eh, ¿Bruto, 3.000 euros? ¿Estamos hablando? Yo creo que es uh, algo menos. La verdad, es que no, no tenía dedicación exclusiva bueno, la, brutos, la legislatura pasada. Sí, los brutos estaban por los 3.000 euros. Pero no, ten en cuenta que no, eso no, está regulado. O sea, claro, las sí, dedicaciones sí. exclusivas están reguladas. Sí. El equipo de gobierno ha decidido tener X dedicaciones exclusivas ofreciendo al partido mayoritario, eh, seis dedicaciones exclusivas, pero dentro de esa regulación que marca la ley de un límite de, de, de dedicaciones exclusivas. Ellos han decidido tener algunas dedicaciones exclusivas, otros uh -huh. no, es así, Exacto. si no es así me corrige, y al y resto han decidido repartirlas al grupo eh, mayoritario de la oposición, en este caso, como bien has dicho, seis y una al grupo de compromiso. De los, y, y, y, de en, los... en este sentido, hablar de sueldos, hablar de sueldos resulta... Un un poco... Bueno, pero es... Sí, sí, hay que hablarlo. Es transparencia. Está, está transpar la transparencia <risa> hablarlo. está ahí, sí, está, está en el... el está el, está el, todo es, publicado. Sí, está todo publicado. Sí, o sea. sí que me gustaría destacar, ¿no?, por lo que estábamos comentando, de que algunos concejales vamos a tener la, la dedicación, otros han decidido que no. Uh -huh. Es importante destacarlo, por un lado, que tienen sus trabajos, aquí todos tenemos nuestros trabajos al margen de, de la política, y segundo... Una cosa que está recalcando el alcalde repetidamente y es que durante toda esta legislatura, mientras Pablo es alcalde, los sueldos no se van a subir. A ah, su los cuatro los años los congelados. No se van a, a subir más allá de los que, lo que establezcan las, las directrices. El IPC. IPC y o demás, sea que si se lo subirán, que venga, en, eh, se actualizarán si viene, claro, se actualizarán, si si Dios, viene por, por imperativo de otras administraciones. O sea, no va a haber una subida municipal de los sueldos. Eso es por importante por decisión del de claro. equipo de gobierno, por decisión vale. del alcalde de Pablo Ruiz. Igual que lo hemos sí, estado es. haciendo nosotros durante los cuatro años anteriores. ¿Ustedes? Nosotros tampoco, no sí, sí. no, nosotros ni lo hemos, lo, hemos, lo actualizamos al IPC. Se actualizó mm. el sueldo de los funcionarios, pero el sueldo político en el no. Último, en el, el, último el último año, el último del 2022-2023 sí que se actualizó, Pero el resto estuvo congelado por parte de los sueldos de los políticos. Vale, y que de los 14 concejales del equipo de gobierno PP y Vox, ¿cuántos uh -huh. no van a tener dedicación exclusiva? De nuestro, o sea, del de, de gobierno municipal no tendrán dedicación exclusiva tres compañeros. ¿Qué son? Tres Francisco Soler. Son Francisco Soler, Juan de Dios Navarro. Navarro que va a ser diputado provincial. Diputado provincial. Por eso renuncia al sueldo del ayuntamiento, porque en la diputación provincial, ¿cuánto más se cobra como diputado? Lo desconozco. O sé sea que está publicado, pero desconozco cuál es la, la retribución en la diputación. Es mayor. Pero estará compaginando las labores de diputado uh -huh. provincial de forma excelente, como ha hecho esta legislatura pasada, trayendo inversiones a nuestra ciudad. Uh -huh. Y no tendrá dedicación tampoco mi compañero Jacinto Costa, que Tito seguirá Costa. el concejal de comercio. El concejal de comercio y juventud. juventud. No tendrá dedicación ex juventud. exclusiva. Mm. Bueno, ¿qué dice el PSOE de que estos dos eh, concejales, eh, como es eh, Francisco Soler y Tito Costa, no tengan dedicación exclusiva? ¿Esto significa que no van a trabajar al 100%? En esto, sus significa, esto significa que que no sé cómo va a pasar o cómo van a combinar eh, sus puestos de trabajo con la dedicación total al ayuntamiento cuando tienen competencias delegadas, porque bien el señor Soler tiene competencias delegadas en Hacienda y en Urbanismo y el señor Costa tiene eh, de, de competencias delegadas en Juventud, en Comercio, en Aperturas, en eh, Licencias. Es decir, no sé lo que va a ocurrir en esos departamentos cuando estas cuando estos dos compañeros estén, eh, tengan que ejercer su, su trabajo como concejales y estén en sus puestos laborales. No lo sé cómo va a ser porque yo nunca he visto que una persona que tenga competencias delegada por parte del alcalde uh, en áreas específicas y áreas como estamos hablando, como la, de, la del señor Soler, de urbanismo y, y hacienda, hacienda. Eh, no esté dedicado a ellas al 100%. No sé lo que va a ocurrir. Ahora mismo a mí me sorprende, me llama la atención. No sé cómo se va a desarrollar ese trabajo en el día a día, Navarro. ¿Cómo se va a hacer? La, la pregunta que les hago no es eh, cómo van a hacer para desarrollar las competencias en el ayuntamiento. La pregunta que cabe realizar será cómo lo van a hacer en sus respectivos eh, negocios, en sus respectivas empresas, porque sí que ha quedado claro que la dedicación Y no es que lo estén diciendo, es que lo, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Uno no tiene más que recorrer unos cuantos metros y acercarse a la puerta del ayuntamiento y ver cómo estos compañeros están toda la mañana y toda la tarde en las dependencias municipales. Uh -huh. esto, esto es una realidad es constatable bien. por cualquiera de nosotros. Ahora, sí, entiendo que la primera semana es normal porque te tienes que situar, ¿cómo se y tienes que situar ellos a en sus respectivas empresas, uh -huh. en sus negocios será lo que tendrán que, que, que valorar ellos mismos. Bueno, supongo sí, que, que los asesores cierto, y el personal de confianza les ayudará. ¿Habrá más asesores y personal sí. de confianza en esas parcelas, urbanismo y hacienda, comercio y Habrán, aperturas, que no, en el no, resto? No pueden haberla más, porque igual que ocurre con el caso de las dedicaciones, hay un máximo que no se puede... No se puede asesores hacer, son 27%. Pasar. ¿Ustedes sí que tenían comentaba. 27? ¿El PSOE tenía 27 No No, teníamos, no teníamos la totalidad te, de asesores. ¿Cuántos tenían? No teníamos la totalidad de asesores. Ahora mismo no te así, puedo así, decir porque no quiero, no sea, no quiero dar un número equivocado. Claro. Pero no llegábamos a la totalidad. Asesores son 27 los que se pueden encontrar. ¿Y el equipo de gobierno actual va a llegar a la totalidad a, a los 27? No, no, no vamos a llegar a la totalidad. ¿Cuántos serán? Mm, mañana ahora, se aprueba, ¿no?, el sí, nombramiento. Ma ma mañana se aprueba el nombramiento... Pero bueno, los puede nombrar durante sí, sí, la, la, puede, la, legisla puede, sí, la legislatura. Pero mañana, mañana, al inicio, mañana al inicio se aprobarán. Me, menos, menos, de la mitad, menos de la mitad, bastante menos de la mitad en cuanto a asesores, o en o sea, torno unos a la mitad. 14 o sí. 12 a asesores ¿No mañana. Más, eh, Personal sí, de con confianza. Sí, y sí. Y sí que me gustaría, al hilo de lo que estábamos comentando anteriormente, de, de compatibilizar la, las competencias municipales con, con, eso, con la tarea o la empresa privada se ha dado en este ayuntamiento se ha dado en otras legislaturas sí que es decir que no es hay precedentes y además en áreas que han funcionado muy bien. Sí, sí, sí, se sí, habrá dado, sí, no tengo ninguna, ninguna duda de lo que yo conozco en el tiempo que estuve en la gestión en la legislatura pasada, no se dio. No se dio, porque, pero por, sobre todo por el hecho de que áreas tan importantes como Hacienda y áreas tan importantes como eh, Urbanismo... urbanismo el concejal no esté presente, porque yo veo, o veo la figura de mi compañera Patricia, en la que recayó el área de Hacienda, o en mi compañera Ana Arabit, en la que recayó urbanismo, y es que se dedicaban 100% en su puesto de trabajo, 100% quiere decir, 100% mañana, día, noche, y casi las 24 horas del día, y a mí me llama la atención que una persona que va a estar gestionando estas áreas, pues no tenga la dedicación exclusiva para poder gestionarlas, al final... Como tú dices, tendrá que ver cómo se organiza en su trabajo, en su respectivo trabajo, respecto a la gestión del área, pero el hecho de que tenga que organizarse en su trabajo para gestionar el área, ya creo que le está quitando tiempo para estar al 100%, donde creo que debe de estar, que es en el ayuntamiento. Yo creo, yo sé, no sé, pero sí, es, sí. Es, una, es una percepción, ¿eh? Eh, sí. ¿eh? Habrá que ver y habrá que ver cómo se sí, camina final, durante este tiempo para eh, poder valorar. Claro. No, no podemos valorar ni hacer juicios de valor respecto a algo que todavía sí, no hemos sí, visto cómo va a ir. Lo que el índice de, de ponderación lo dará la, la, los resultados y la actividad que vayamos desarrollando día a día. Sí que es cierto que, digo una cosa y con el máximo respeto a, a las dos compañeras que ha mencionado Mariano, a las cuales les tengo una alta estima, tanto a Patricia como, como a Ana. Las, los conocimientos de, de estas compañeras cuando asumieron las competencias no eran comparables con los conocimientos que tiene un profesional de la materia, tanto uh -huh. en Hacienda como en urbanismo, a la hora de desarrollar estas funciones. ¿Y qué se dedica a Francisco Soler? ¿A qué se, Francisco ¿A qué se dedica Francisco Soler? Existe, él es eh, asesor fiscal. Uh -huh. tiene un, es abogado, es asesor fiscal. Tiene un conocimiento con total naturalidad uh -huh. las compañeras que, que se han mencionado no lo tenían previamente, que lo, lo adquirieron y al final todos estamos para aprender y para, para asumir eh, retos. Está, Eso es indiscutible. Está, pero está claro que el es conocimiento y el conocimiento se va aprendiendo y se va ejerciendo pues supuesto, respecto pero vas parte, caminando. Es parte de una que base y un sí, conocimiento profesional, una labor acreditada que también da un plus y además, Hablamos también, muchas veces esta polémica también ha surgido a la hora de cuando un político, un dirigente, compatibilizaba tanto la labor municipal con la labor en la administración autonómica o en la administración nacional. Hablamos al, final, al fin y al cabo de autoorganización y de capacidad. ¿Es incompatible desarrollar una labor aquí y en otra institución? Pues depende de cada uno, de mm. depende de cada persona. Bueno, y habrá que llevar también cuidado si es incompatible también sí, realizar bueno, no, una está, labor en el ayuntamiento muy, y en su negocio. En su negocio eso es claro, eso, eso hay que articularlo sí, muy pensado. Y es cierto que, que la Secretaría Municipal estaba pendiente de estas cosas y no firma uh -huh. ningún documento si no está totalmente acreditado. Entra. Pero fuera del conocimiento, ¿eh? porque yo no quiero entrar a conocimiento porque creo que lo tuvieron, lo, lo adquirieron y lo desarrollaron muy bien. Yo es el tema de no, no estar al 100% donde creo que tiene que estar. No, no, Simplemente en, es eso. ¿eh? Lo que nos por, la analizar, energía que, por la energía que se ha de, de generar nosotros para eh, poder... En esta tertulia política, ya avanzo yo, que van a estar dedicados al 100%. Y al igual que me pasa también, que nos hemos centrado en dos áreas muy grandes, como es eh, urbanismo y hacienda, me pasa en juventud. Hmm. El mensaje que se está lanzando respecto a juventud, pues a mí me llama la atención que una persona no esté dedicada al 100% a la juventud de nuestro municipio, si por, a, que es necesario, a, a que es, es necesario, que al Mariana, final, final es verdad que cosa. recaerá, Navarro, disculpa y termino, uh -huh. al final recaerá sobre las personas de confianza que tenga a su alrededor, gente uh -huh. de confianza, asesores de confianza que son los que gestionarán y al final ellos pues serán la persona pública que dé la cara respecto uh -huh. a todo lo que se vaya realizando en dichas concejalías, que entiendo que entiendo Sí, yo eh. no lo sé. Aquí, aquí también hay una segunda lectura que, que realizar. Es que muchas veces, a, a lo largo de la legislatura, a lo largo de los años, uh -huh. estamos reclamando eh, profesionales o, o dirigentes políticos que tengan un trabajo, que, que puedan terminar la política y al día siguiente puedan volver a su trabajo. Uh -huh cuando se da esta circunstancia, no seamos los primeros en, en criticarlo. Es decir, tiene que, tiene que uh -huh. estos compañeros, igual que nos ocurre a todos los que tenemos nuestro puesto de trabajo al margen del uh -huh. ayuntamiento, tenemos que uh -huh. tener cierto vínculo No lo estoy, con, criticando, con estoy criticando, pero sí que hay que entender que cuando a ti se te confiere una confianza para sí, gestionar supuesto. una ciudad, tú te tienes que dedicar sí, a la ciudadanía al 100%. Sí. Y, eso, y eso para mí es de cajón. No, yo, tengo, sí, sí, yo he tenido sí, mi trabajo sí, y yo he gestionado lo, la Concejalía de las Elecciones. Me gustaría sacar más información, porque los asesores dices que no llegarán a los 15, los que se nombrarán mañana. Supongo que serán los de las áreas de urbanismo, de hacienda, de juventud, de aperturas, de aquellos concejales que no tienen en dedicación exclusiva. Bueno, eh, por ejemplo, habrán, en urbanismo y sabrán, haciendo. Los habrán de estas áreas, pero también tened en cuenta que. Manuel Latour y Vicente Granero estarán como personal de confianza. Vicente Granero estará. ¿Sí? Manolo lo decidirá. Manolo. O sea, Todavía con, no. Manolo, mañana Betur, mañana bueno, su nombramiento no estará. No, no. Mañana, entre no. Los mañana no, no estará. No estará por, por decisión de propia. Latour. Claro, por Con, con Manolo Atur la, la relación es extraordinaria y de hecho hablo aparte de la, de la política o de la profesional, una relación personal eh, muy estrecha que me une a él y bueno, Manolo tendrá que compaginar su realidad ahora mismo, su, su situación personal con las labores que se le podrían exigir, es decir, cada, todo esto está muy analizado, muy, muy valorado y... y, y Muy, el acta, y eh, muy eh, pensado. Son 24 los jueces. 24 Entonces, 24 mal. asesores. Mm. 24, menos 24 que la legislatura pasada. ¿no? Entonces, sí. 24 ¿qué? y 4 puestos administrativos. O sea, no, los tenía yo, que decía 14, yo creo que son más. O sea, 24, ayer claro, leyendo no, la, el, el expediente eran más. 24, bueno, pues los necesarios entiendo que para poder gestionar no. de la forma en la que se ha organizado eh, el equipo de gobierno actual. Menos que la legislatura pasada. ¿no? Menos, no. Hay que recalcarlo. No, no, todavía no, no, no, menos, no. Y, y ten en cuenta que se pueden durante la legislatura nombrar asesores, nombradice estamos hablando de 24 asesores y 4 administrativos Bueno pues ese será eh, habéis hecho eh la suma del gasto, de lo que va a suponer 24 asesores, 4 administrativos habría que hacer la suma, porque sí que están desglosadas también las tablas salariales habría que hacer la suma de que suma todo bueno, eh, eso lo veremos en el pero debate pero tenemos, te tenemos eh, tiempo para verlo y, y hemos visto también cómo en la primera rueda de prensa del alcalde eh, pues nos desbloqueó un proyecto tan enquistado y tan polémico como el que dejó el Partido Socialista, el mercado provisional en la ladera del río Parece que el Partido Popular sí tiene una alternativa para liberar la ladera del río de ese mamotreto. Bueno, tiene, la, tiene la alternativa, Ros, de eh, seguir con el proyecto que nosotros habíamos presentado, que hemos llevado a cabo y que está en licitación y en el que hay cinco empresas que se han presentado para poder eh, ser aprobado. El proyecto del mercado sigue, eh, a pesar de que es verdad que el Partido Popular durante su campaña querían un, una, una, una altura más a ese proyecto y que por activa y por pasiva les decíamos que aquello no podía ser porque no hay más edificabilidad en ese proyecto. Y ustedes decían que sí, da igual, ya está. Nosotros en primer lugar nos alegramos que ese proyecto siga adelante, que no se bloquee y que, y que salga adelante por no perder tiempo y por darle a, a, al, al mercado central pues lo que se merece, que es un mercado de hostelería. Ustedes dicen también un mercado en el que van a entrar los placeros, que ustedes están negociando, están hablando ya con ellos, han aceptado que allí vayan los placeros y que vaya también la hostelería. En 1.200 metros a mí me da un poco de miedo cuántas personas o cuántos puestos puedan entrar en ese nuevo mercado entre placeros y hostelería. El, pues, el mercado que teníamos nosotros en nuestro proyecto era un mercado totalmente de hostelería como el que estamos viendo alrededor del ancho y largo del país en muchas ciudades como puede ser en Madrid, en Málaga, mercados de referencia de hostelería, mercados antiguos de abastos que han pasado a ser mercados de referencia de hostelería. Ese era nuestro proyecto de mercado y ese es el proyecto que al menos eh, ya estando en licitación con cinco empresas presentadas va a seguir adelante. Ahora la duda que me cabe es si en esos 1.200 metros entran placeros y entra hostelería. Esta combinación no sé cómo va a poder ser, no sé cómo va, no sé cómo va a poder ser o no sé cómo se está negociando, porque según declaraciones del de señor Ruth, eh, ese, ese mercado estará gestionado, estará diseñado por los propios placeros. Vamos a ver. A mí lo, lo que me da miedo es perder más tiempo lo que me da miedo es perder más espacios verdes. Y lo que me da miedo es perder más sentencias. Eso sí que me da miedo. Y eso sí que tenemos clarísimo que no lo vamos a hacer. Lo teníamos claro incluso antes de la campaña electoral. Y el anterior gobierno, es decir, el Partido Socialista de Carlos González, nos hizo perder ocho años de un proyecto paralizado al completo. A pesar de anunciar cosas que después se contradijo. Me da miedo perder espacios verdes, porque el Partido Socialista fue el que denunció la ubicación que ahora querían legalizar. El Partido Socialista, este que ahora pone en cuestionamiento no sé qué, llevamos una semana. Y el comentario generalizado entre los placeros y entre los vecinos del entorno es que se ha realizado más en una semana que en ocho años de gobierno de Carlos González. Esta es la realidad. Y cuando uno se sienta a negociar con otra parte, hay que ceder. No, no puede imponer... ...que es lo que hemos venido escuchando... ...durante ocho años... ...las imposiciones... ...sentarnos para imponer... ...y para no salirnos de este marco... ...que es el que yo digo... ...esto no, no es ninguna negociación... ...esto es una imposición... ...y estas formas no proceden... ...en pleno siglo XXI... ...no proceden con unos placeros... ...con, con los que había un compromiso... ...y era un compromiso firme... ...de que tenían que volver... ...a la ubicación que, la que, que tenían... ...y que tenían que volver... ...con un parking. En la primera semana de gobierno, el alcalde se sentó con los placeros y les dijo esta es la realidad, tenemos dos opciones o volver al proyecto que nosotros proponíamos, que teníamos y que nos gustaba y que nos sigue gustando uh -huh. o no perder más tiempo y continuar y que al final de la legislatura cuando pasen cuatro años podamos mirar el entorno y podamos mirar a los placeros y decirles esta es la realidad no es la que yo quería pero es la realidad y dejarnos de palabras, de sentencias de informes y de excusas Esa es la única realidad y ese es el miedo que me da a mí. Otros tendrán que explicar cómo pueden defender el medio ambiente y los espacios verdes, denunciar una ubicación que era provisional cuando estaban en la oposición y después querer legalizarla haciendo todos los encajes urbanísticos y medioambientales posibles uh -huh. para perder zona verde en una zona tan maravillosa como la avenida de la Comunidad Valenciana. mariana esta, es esta es la realidad. Eh, Reconocen que se equivocaron con la, eh, la decisión de dejar el mercado provisional. No, en no para nada, porque Falta está hablando la la, la la indemnización eh, que habrá que pagarle a una empresa. Bueno, habrá que ver y la indemnización y la, habrá que, que no ver no la sentencia. Ha habrá que la, Habrá que, que verlo, y, no, y claro que no nos equivocamos. Hicimos, entendemos que estábamos haciendo lo correcto, y está más que tratado sin imposiciones en mesas de negociaciones con los placeros. Sin imposiciones. sin imposiciones, claro que sí. Pero, o sea, sin, está sin está las, más que hablado en la. En la volver a no, su ubicación con un parking? No, no, no, no, disculpa, los placeros al final sí, sí, querían sí. quedarse donde sí, están, sí, sí. en la ubicación en la que están, en la que ustedes ahora dicen que se lo van a llevar bueno, y otra y otra, y, otra y otro caso. Ustedes les han nada. ofrecido, ustedes les han ofrecido es un, un, un mercado un mercado donde esté combinado la hostelería con los placeros, con los mercaderes y con un parking. Y ahora, en esta primera semana, se han dado cuenta y ha habido un cambio de criterio. Han desvinculado el parking del, del propio mercado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que aquello va a ser inviable y porque habrán informes de ICOMOS y de Consellería, de que ese parking va a ser inviable, esto, esto es hablar, Señor, de, Navarra. Es No, hablado, no, no. Esto es eh, hablar de, si, de realidad si ya, virtual. Ya se, no, no, de realidad virtual no. Sí, ya se sí, están si adelantando ya, ustedes habrá a los mercaderes. Habrá ya un les han dicho, bueno, vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver primero, vamos a poner, vamos a hacer... podemos saber si habrá un informe Vamos a hacer el, el mercado porque, porque el ICOMOS ya se manifestó respecto al misterio y respecto a la salida del parking, ya se manifestó en su día. Y si durante la celebración de ICOMOS no hay parking... Bueno, es, eso es... No habrá cer, Cerramos el parking. Sí, lo claro, cerramos. Claro. Los 30 días de agosto. Lo cerramos. Días, o los 15 o los que tengamos que Hasta tener... donde yo tengo conocimiento, bueno. me gustaría, pero el Misterio no se gustaría, cómo, cómo ha dicho. No sé, como ha dicho el señor Ruth, del 1 al 30 de agosto sí, cerramos sí. el parking. Ya está, y me quedo así cerramos el parking no ustedes han vícula en este momento del proyecto el parking del mercado algo que a ustedes a los placeros le han estado prometiendo Porque y le han hecho claro de, ahora me lo llevo allí diferentes diseño o sea, diseño proyecto, con, con el diseño no, que yo había dejado proyecto, ya el una proyecto una que yo había de dejado ya que no que no podemos modificar el proyecto que yo había dejado de ya el proyecto que habíamos dejado el proyecto que habíamos dejado lo llevo adelante y le digo a los placeros y más adelante vemos si es posible hacer el parking sabiendo de antemano que ese parking No sí. contaba con el los proyecto placeros. que se ha quedado. Sí, el sí. El proyecto no contaba sí, con Sí, sí que contaba con ellos, los evidentemente. Ah. Los placeros estaban bueno. donde finalmente dijeron de quedarse. No, sí. sí. sí. Claro, pero ese, pero, es, claro pero se por, refiere no, al proyecto por, del por no, de Por no confundir. Los gastronom. placeros, en claro. el proyecto del anterior eh, gobierno, no volvían a la ubicación no donde no van no a estar. Claro, Ajá. claro. ¿Y qué quieren los placeros? Volver donde estaban. Mm. ¿Y qué quieren los placeros? Que no se pierda tiempo. Y es importante, o sea, podemos hablar de futuros mm. informes. Podemos hablar de futuros informes ya digo de realidad virtual o podemos hablar de sobre lo que tenemos vamos encima de la mesa vamos de realidad, real. Me una realidad real. real una sentencia que judicial claro. que nos va a obligar a pagarle a una empresa que no ha puesto ni un solo ladrillo ni un vamos a ver la sentencia vamos a ver cuál, ¿cuál, cuál es la política aquí hay, hay un asunto que no me queda claro por qué Mariano dice que no todos los placeros quieren volver al mercado central o sea, y porque el o sea, alcalde ha dicho o sea, que o sea, sí o sea, y que se han reunido se salieron del salón de plenos el otro día y estaban todos hicieron las declaraciones por qué los socialistas Que no es que, no que, que lo pensemos, es que nosotros cuando presentamos el proyecto del mercado central, el, el que conocemos y el que se va a tirar para adelante y en el que está en licitación, sí, va, en, en este, este proyecto, para adelante ¿no? bueno, sí, porque ahora no. van a meter también a los placeros, les han dicho sí, que van a entrar los placeros en 1.200 que no metros, que ya veremos, ¿no? Ros, ¿Quién cabe en 1.200 metros entre puestos de hostelería y puestos de placeros? Yo, de verdad, no lo tenemos claro. Y porque, al final, los placeros en la ubicación actual, donde están? Estaban bien, y lo han dicho. ¿Los placeros estaban bien en la ubicación que tenían? Sí, Estaba lo han manifestado. Uh, no serán los placeros que, que desempeñan su labor allí, los placeros que han hablado con nosotros, el cambio de los placeros que vez, han hecho declaraciones, la clientela ya, la, ya la tienen fija y, ¿Y donde están, de los mismos? ¿Y, y, los y, hacerles, y hacerles el parking, en José, sea, Buc, hacerles el parking en José María Buc, y hacerles eh, el parking en José María Buc. Quedan muy pocos minutos y nos queda también hablar, mañana va a ser un día caliente, porque también tenemos la manifestación del orgullo. ¿Mm? La bandera arcoiris, ya nos ha dicho el alcalde que no estará en el paseo de la estación, ...que nunca más se va a cambiar la bandera de España... ...del Paseo de la Estación por otra... ...pero estará colgando en la fachada del Ayuntamiento... ...José Navarro... ...la bandera... del ...el LGTBI arcoiris estará colgando en la, en la fachada del Ayuntamiento... ...en el balcón central... ...en la misma ubicación donde van a estar todas las banderas... ...que se cuelguen en la fachada del Ayuntamiento... ...en el balcón central donde se han venido colgando hasta ahora... no ...porque las, eso, las banderas, eso... ...no, no, las banderas no... no. no Sí. Las insignias. En este caso, la insignia del arcoíris va a estar colgada en el balcón central, donde se ha colgado hasta ahora, durante este tiempo, para poder, manifestar, todas... para poder manifestar si el orgullo. Si puedo, lo explico. La bandera, esta, y las futuras que se cuelguen, se colgarán todas en la misma ubicación. Todas, sin distinción alguna. ¿Pero cuál es la ubicación? Y se centra, y se, ¿Cuál es la ubicación? Se disfrutará. La ubicación será la fachada del Ayuntamiento de Elche. La, la fachada la, la, del ayuntamiento de Elche el balcón, faltaría, el balcón pero, central no, digeren, no, digeren, no no no yo no estoy diciendo tenemos que ponerlas yo no, yo no estoy diciendo dónde se ir. ha de bueno, poner supongo que mañana habrá una una normativa manifiesto. hay una normativa que regula hay una ley que regula las banderas, ley, las banderas y, la, y las banderas, las banderas no se tocan Ross las banderas institucionales de protocolo institucional están puestas y no se tocan ahora mañana, la, sí que la, es competencia mañana habrá bandera del ayuntamiento y mañana habrá una bandera ondeando en una rotonda ...de entrada a la ciudad... sí que es co ah, y, ...ya, ya y, tenemos la y por qué ...y por qué no era el paseo de la estación... Bandera, ...porque la bandera del paseo de la estación... ...es la que es... ...y no estamos para cambiarlas... ...y una cosa... ...porque esa bandera nos representa a todos. Sí, o, sí, muy bien, pero... pero que no se, si, que, si eso no está, está que claro, pero en esa bandera... Pero en esa, esa, ...esa bandera, bandera que, que no es de protocolo institucional... Que ...hay no, que decírselo no, a todos no, los oyentes... ...la, es la bandera, bandera de la del paseo de la estación... ...no es de protocolo institucional... No, ...se puede cambiar claro. y se puede conmemorar... ...los días que vivimos durante todo sí, el, el año... En esta, ha, ha ...en esta ciudad. Ha considerado más uh, acorde... ...o más satisfactorio... ...tener una bandera... ...en la entrada de la ciudad, en una rotonda... ...y es importante decir en la que... Entrada. Claro, en la entrada en, de la ciudad. En la entrada de la ciudad. En la, en la puerta de entrada de la ciudad. Bueno, no, no, tenemos, no, no sé no, si a alguien no, lo considera no, a mí, no secundario. No me, a mí no me queda a claro no. dónde va a estar en la fachada del ayuntamiento la bandera arcoiris... No, no, así no, no, como cualquier otra banderas de, de celebración que venimos claro, claro, allá, celebrando en nuestro esa. municipio, estarán, de recordatorio. Estarán todas las banderas, se colgarán en el mismo espacio. En el balcón central. En la fachada del ayuntamiento. No, mañana, nada, mañana, mañana lo, veremos, mañana, lo, lo, lo disfrutaremos. leeremos el manifiesto y realizaremos todos los actos para celebrar este día de reivindicación y de. Y de, de.